Poesía dedicada al padre. Yo era muy pequeña cuando mi padre murió. Se lo llevaron al cielo sin, sin conocerlo yo. Yo quiero mucho a mi padre, aunque no lo conocí. Y desde el cielo me dice, mi hijo mío, yo también quiero a ti. Cuando veo a, mí, a, mí, a mi hijita de la mano de su padre. Me da mucha tristeza, las lágrimas sin que me salen. Yo le rezo a Santa Rita, Santa, y luego Rita, y le digo con emoción que le dé salud a mi padre y a mis hermanas, que es lo único que tengo yo. Así es, lo mando este verso, padre de mi corazón.